No, para y, que no se le escape más y claro este por otro lado podemos decir con la con respecto a la liga nacional que en quilmes de mar del plata se sumó este winson fraser sí. 1.93 37 años eh, esta va a ser la tercera vez que viene el equipo el jugador eh, a jugó la en la unina formosa gimnasia de comodoro rivadavia no sí, exactamente jugó en, en esos dos equipos eh, nacido en miami estuvo paso también por venezuela Eh, jugó en Europa, jugando en Hungría en Alemania, en Chipre, en Polonia en Ucrania, todas las ligas del Este eh, y es un jugador que eh, tiene protagonismo eh, este, porque promedia 14 puntos tiene 4,2 rebotes y de esta manera eh, va a ser este, el segundo extranjero de este equipo de Quilmes de Mar del Plata que de alguna manera se está reforzando también y que ya tiene un plantel un poco más armado Para, para enfrentar, recordemos que hay cuatro equipos y un quinto si sumamos a Peñarol, si bien es cierto que todavía está un partido arriba de Bahía que son Bahía, Quilme y Argentino más Atenas de Córdoba que son los cuatro equipos que están en el fondo, uno lo ve a Bahía hoy después de los cambios, que está un poquito más armado, más fortalecido, ¿no? más fortalecido ya tiene cinco fichas mayores cosa que no pudo presentar en el Super 20, tiene tres extranjeros que, bueno, dos que le van a dar un rendimiento bárbaro como este Johnson y Sander, más lo que aporta siempre llama Levy Este Martin que también es un extranjero que le ha dado algunas cosas desde que vino y es como que el equipo empezó a funcionar un poco más pero tuvo que meter mano en el equipo para poder tener hoy este, cinco jugadores mayores y de esa manera poder enfrentar eh, la Liga Nacional Argentino todavía con este déficit del pivot eh, y, Quilmes, y Quilmes que eh, con la contratación de Frey se va a sumar un perimetral con mucho gol con mucho protagonismo eh, que ya lo demostró en la Liga Nacional así que se va a poner también un poco mejor Quilmes de cara a lo que viene Sí, con buenos números en Chile Pero nos metemos en la Liga Femenina Porque el día sábado será la apertura De una nueva edición, en este caso Con el partido entre Obras, Basket y Kimsa, no eh, Kimsa campeón de la Supercopa Recientemente jugada en La Plata Televisión de deporte de a partir de la 21 Pero vamos a hablar con el responsable no De esta Liga Femenina, Sebastián Vilancieri ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, ¿qué decís? Hola, ¿qué tal, Fabián? ¿Qué... Buen día a todos Bueno, ante una nueva Liga Nacional, después de haber pasado a la Supercopa, después de haber vivido el, el partido en Brasil, donde Quinza, bueno, se queda con la Supercopa y después cae ajustadamente en Brasil, digo, una nueva edición de la, de la Liga Femenina, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinión tenés? Eh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Estás contento cómo arranca? Sí, bueno... Eh... Estamos contentos en función de todo lo que lo que estamos haciendo para, para fortalecer a la liga. Los objetivos hoy en día siguen siendo esos. Eh, es una liga nueva, que, que bueno, que obviamente eh, lleva al trabajo difundirla y, y establecerla, eh, pero, pero creo que con el trabajo que estamos haciendo, la liga lo va a lograr. Obviamente es una coyuntura por ahí económica que, que no es la ideal para para fortalecer y para lanzar una liga, hoy creo que es algo que los dirigentes verdaderamente es un desafío importantísimo el que han el que han encarado pero estamos convencidos que es una liga que va que se va a establecer y que va a poder hacer crecer el básquet femenino argentino, bueno sin lugar a duda me imagino que el número 5 no era el buscado o el ideal ¿no? en esta liga argentina, pero la apuesta de 15 es importante nuevamente. Sí, sí, desde ya eh, los equipos, eh, la verdad que una de las cosas que, que nos pone contento en función de lo que veníamos objetivando cuando empezó la liga es que los equipos se van profesionalizando cada vez más, eh, van siguiendo el camino por ahí de la liga nacional en cuanto a la profesionalización y sí, obviamente que hubiésemos preferido tener quizás Eh, algunos equipos más, pero un poco el, el, el objetivo también de la conducción del ADC y, y de la gente que trabajamos en torno de, de, del profesionalismo es también cuidar las instituciones y, y de alguna manera tampoco nos parece mal que si una institución no está en el momento para hacer eh, para tener un equipo profesional no lo haga, es decir, queremos que sea algo sustentable y no que sea un objetivo de, de corto plazo. Eh, a ver, eh, se trabaja para eso con los clubes, eh, el hecho de, de, de convencimiento, el hecho de tratar de sumar equipos, porque eh, en la primera edición de la Liga Femenina fueron 11, en la segunda fueron 8, ahora son 5, y la situación del país, y eso es una realidad y no le podemos escapar, y la situación de los clubes también, no es la mejor, eh, no, no estamos en una etapa sencilla de nuestro país, Eh, o o, o de, de, de poder conseguir simplemente el dinero para jugar Digo, se está trabajando con los clubes para de alguna manera Ver de qué, qué solución se le puede encontrar a esto Para que no siga bajando el número y que haya más equipos Sí, sí, desde ya la verdad que con los clubes trabajamos muchísimo Tanto con los que juegan en esta edición Como los que participaron en las anteriores Incluso con, con los equipos que participaron en las ediciones anteriores Eh, seguimos trabajando, seguimos en contacto porque, porque creemos que, que hubo casos en los cuales eh, van a regresar a la Liga Nacional Femenina y también trabajamos con equipos nuevos. Eh, pero bueno, como te comentaba, nos parece importante el hecho de fortalecer a la Liga desde, desde un lugar de sustentabilidad, no, no, no por ahí de, de aventuras que por ahí lleven a, a errores, que por ahí se han cometido... ...hace muchísimos años... Eh, ...en la Liga Nacional... ...y que por ahí han pasado instituciones gloriosas... ...que después han tenido que dejar la Liga... Eh, ...de todas maneras... Eh, ...hoy en día... ...por lo que yo pude trabajar... Con, ...con las diferentes regiones del país... ...creo que hay... ...hay por lo menos 10 equipos que están... ...con posibilidades de sumarse a la Liga Femenina... Eh, ...obviamente son equipos que tienen que... ...que desarrollar bien el tema de... ...tener en su institución un equipo profesional... Pero creo que lo van a lograr. En cuanto a la forma de disputa, ¿podés contar un poco a la gente cómo será, teniendo en cuenta que hay cinco equipos nada más que comenzará el día sábado ¿no? con este partido inaugural entre Obras y quinta que se ha realizado, pero que a la vez jugará Rocamora y Velasatei? Sí, el formato más allá del, de, de la cantidad de partidos este, y, y de... Y, y de los equipos que participan va a ser similar, es decir, van a ser dos torneos a lo largo de la temporada en el cual van a jugar todos contra todos. Eh, para ingresar al Final Four eh, se va a tomar un repechaje entre el cuarto y el quinto. El ganador de ese partido se sumará al Final Four junto con el primero, el segundo y el tercero. Así que más o menos... este el, el, el diagrama de competencia es similar a, a los torneos anteriores con la salvedad de, de la cantidad de equipos, ¿no? Bueno, y ¿cómo sigue la relación con Brasil? La, la verdad que la relación con Brasil es muy buena. Eh, ellos han, este, hemos conversado mucho acerca de, de trabajar en una misma línea en cuanto a cuestiones, eh, sobre todo deportivas, para el desarrollo del básquet femenino en la región. Creo que que es una sociedad muy importante, yo creo que de cara al futuro se van a venir este, algunas cosas muy interesantes para lo que es el básquet femenino a nivel continental, y la gente de Brasil es una sociedad que nosotros contamos como estratégicamente como muy importante. Por suerte ellos lo consideran de la misma manera, creo que, que ven a la Argentina como, como un polo de desarrollo de, de, de jugadoras, de entrenadoras, Eh, y, y de dirigentes así que la verdad que es, es una muy buena alianza que esperemos permanezca en el tiempo Sebastián, te agradecemos mucho el contacto ojalá que tengan una, una buena liga femenina y siempre esperando eh, el hecho de poder tener más equipos para poder seguir apostando a este desarrollo que, y este impulso que le ha dado la asociación de clubes Fabián, ¿eh? muchas gracias por el espacio y por la difusión y a sus órdenes en cualquier momento Bueno, tardes, Sebastián Villancher y el director deportivo de la Liga Femenina que arranca el sábado en obra, ¿no? En obras se el partido televisado, pero también se jugará en Roca Mora con Roca Mora y el quinto equipo es Belenzarfil.